Buscan juntar un millón de firmas para congelar tarifas y precios de alimentos. La Organización Libres del Sur lanza una campaña a nivel nacional para juntar un millón de firmas que respalden la presentación del proyecto de ley de congelamiento de precios de alimentos y de tarifas. A partir de las 10 de la mañana se encontrarán en Plaza Malvinas para la Junta de Firmas. Desde la organización aseguran que el objetivo de la iniciativa es enfrentar las enormes dificultades económicas que viene sobrellevando el pueblo argentino y el proceso inflacionario que afecta duramente los ingresos de los y las trabajadoras, la clase media y los sectores más humildes. Cooperativistas marcharán por un aumento salarial. Cooperativistas municipales se movilizan a la municipalidad para reclamar un aumento salarial de emergencia y más mercadería para los comedores comunitarios barriales. Radio Estación Sur habló con Karina Sebastián, del Frente de Organizaciones en Lucha. A partir de las 10.30 vamos a estar eh, movilizándonos hacia las puertas del municipio. Nuestro reclamo principal es pedir un aumento salarial de emergencia para los compañeros cooperativistas y más alimentos para nuestros familiares comunitarios. Ya venimos hace un montón de tiempo reclamando este reclamo y aumento salarial al Intendente Garro. Durante todo el año nosotros hemos recibido el 19% de aumento, donde nuestros compañeros están cobrando un sueldo de indigencia de 14.500 pesos, donde también queremos denunciar que el Intendente Garro pretende que nuestros compañeros trabajen de lunes a viernes 5 horas, día a día con ese sueldo de patrón pesos. Un servicio que informa más cerca. Más cerca. Comenzó en La Plata la muestra Ana Frank, una historia vigente. La Plata ya cuenta con la muestra Ana Frank, una historia vigente... ...en el patio del rectorado de la UNLP de calle 7 entre 47 y 48. La muestra estará abierta al público hasta el 2 de septiembre... de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La iniciativa surgió del Centro Literario Israelita y la biblioteca Max Nordot. La exposición propone a través de la reconstrucción de la vida de Ana... ...ahondar en torno a la historia del Shoah junto a testimonios de sobrevivientes, el origen del nazismo y su desarrollo. Además, busca poder dialogar en torno a los derechos humanos en Argentina, profundizar sobre el rol de los organismos, las investigaciones y los juicios por delitos de lesa humanidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión.